Cuentos de hadas españoles. Lady Dafodilia. Érase una vez un reino encantador, donde vivía una dama llamada Dafodilia. Era alegre, guapa y lo más importante, muy alta. Aunque solo tenía 14 años, ya era tan alta como lo era su madre. Esto la hizo extremadamente engreída Y decidió demostrar su estatura a su mejor amigo El Príncipe Brillante ¡Príncipe Brillante! ¡Príncipe Brillante! ¡Oye, deja de gritar! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh! <risa> ¡No te había visto porque no estabas en mi campo de visión! <risa> no eres tan genial como te crees solo porque eres muy alta Yo soy mucho más inteligente de lo que tú serás nunca Y de hecho, lo era El príncipe brillante pasaba mucho tiempo leyendo libros Y estudiando la naturaleza y los tratados de lógica Pero esas cosas aburrían a Dafodilia Ella solo podía bostezar, lo que le molestaba mucho ¡Ah! ¡Libros y más libros! Dicen que la inteligencia te ayuda a ver más allá de lo que tienes frente a ti Pero eres tan pequeño que solo puedes mirar por encima de la hormiga más alta <risas> Su madre, la condesa, se volvió hacia ella muy enfadada ¡Dafodilia! Esa no es manera de hablarle a un príncipe ni a nadie <risas> ¿Y qué si eres muy alta? Una jirafa es más inteligente que tú ¿Príncipe brillante? No puedes hablar de esa forma a una dama El príncipe brillante puso mala cara Él y Dafodilia siempre se burlaban el uno del otro Pero esta vez ella había ido demasiado lejos Genial, ¿sabes qué? Me iré de aquí y no volveré hasta que encuentre la manera de ser mucho más alto que tú Lady Dafodilia se echó a reír Pero cuando vio que su amigo hablaba en serio... Se detuvo. Oh, querido. Estaba bromeando. Por favor, no te vayas. Pero el príncipe solo la fulminó con la mirada y se alejó. Ella trató de detenerlo, pero no la escuchó. La reina y la condesa la oyeron llorar y rápidamente fueron a verla. Querida, ¿qué te pasa? El príncipe brillante dijo que no volvería hasta que... que fuera más alto que yo. <ríe> ah, no te preocupes, niña. Definitivamente volverá. Ha dicho eso solo para molestarte. Pero Lady Daffodilia sabía que el príncipe brillante quería decir lo que dijo y que nadie le haría cambiar de opinión. Y así, cuando llegó la noche y el joven príncipe no regresó, los ayudantes del rey fueron enviados a buscarle. Buscaron durante semanas y meses, pero no pudieron encontrarle. El reino se quedó sin su heredero, y Lady Tafodilia sin su mejor amigo. Yo soy la causa. De todo esto no debería haberle chinchado tanto. ¿Qué voy a hacer? Y así se quedó en su habitación e intentó leer y aprender tanto como pudo Quería llegar a ser como él Pero no importaba cuánto lo intentara Siempre terminaba confundiéndolo todo y siempre acababa equivocándose Un día, sintiéndose muy desesperada, salió tristemente al jardín mm -hmm. Esta flor parece que se está secando Oh, estaba a punto de ponerme a ello Un poco de magia con mis manos y estará bien ¿Qué magia? Enséñamela ahora mismo Oh, tendrá que esperar para verla Lady Tafodilia pronto sintió curiosidad por la forma en la que trabajaba Y también empezó a ayudar en el proceso Espléndido, Alteza Puede que tenga magia en esas manos, ¿sabe? No entendía lo que quería decir el jardinero Pero con el tiempo aprendió a cultivar flores y plantas muy hermosas Todo esto está quedando muy bonito ¿Y ahora crees en la magia? Pronto cogió toda su tristeza y la convirtió en amor en forma de flores Mientras tanto, el príncipe brillante había recorrido un largo camino Y ya estaba cansado, sediento y hambriento Cuando llegó a un bosque extraño donde nunca había estado antes ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Una telaraña? ¡Oh! ¡Aquí hay muchísimas! <risa> <risa> ¿Y por qué no debería verlas? Después de todo, yo soy el dueño del bosque ¿Y quién es? Ese yo ¿Yo? El señor Piernas Largas. Dime, ¿cómo ha podido un príncipe sucio como tú llegar a un sitio como este? El pequeño príncipe brillante le contó al señor Piernas Largas toda su historia. Y no volveré hasta que sea mucho más alto que esa tonta princesa. Ya veo. Me parece algo muy, muy interesante. Y conozco una manera en la que puedo ayudarte. Pero puede que lleve algún tiempo. Incluso varios años. No me importa. Esperaré todo lo que sea necesario para llegar a ser más alto que Lady D'Affodilia. ¡De acuerdo! ¿Ves ese arbusto de allí con las telarañas de colores arcoíris? Todo lo que tienes que hacer es saltar dentro de ese arbusto. Y eso... ¿Es todo? Sí Tú salta dentro y espera que venga a buscarte El príncipe estaba muy confundido Pero tenía tanta prisa por ser más alto Que inmediatamente saltó dentro del arbusto de la telaraña ¡Oh! Esto es muy extraño, pero... ¿Dónde estoy? El príncipe brillante había llegado a un lugar muy especial y muy mágico Era el lugar donde los sueños jugaban y se mantenían vivos Esto es... Este lugar es realmente precioso ¡Hala! Bienvenido a la Tierra de los Sueños ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh, ¿El mío? Bueno, mi nombre es... Vaya, no lo sé El Príncipe Brillante había olvidado su nombre Aquel lugar estaba destinado solo a sueños y a juegos Y el principito solo sabía estudiar Nunca había jugado a ningún juego porque los consideraba una tontería Pronto comenzó a olvidar todo lo que había aprendido Y solo bonitos sueños llenaban su cabeza Jugó y jugó con todos los espíritus de los sueños Incluso llegó a olvidarse de Lady Dafodilia Un día, el señor Piernas Largas vino a buscar al príncipe Lo encontró jugando y sonriendo muy divertido. <risa> Pero si es el pequeño príncipe que vino aquí hace mucho tiempo. Mm, parece que ya no eres tan pequeño, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando? Te vi hace solo dos días. <risa> Eso es lo que crees, ¿eh? Mi querido niño, has estado aquí los últimos cinco años. Es hora de que te vayas a casa. ¿Cinco años? <ríe> Creo que ya es hora de que dejes este sueño. ¿Uh? Y en cuestión de segundos, el príncipe se encontró cayendo y cayendo. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! Aterrizó en un césped muy suave y fresco En un jardín que era asombrosamente hermoso Yo ahora lo recuerdo todo Dejé el reino para ser más alto que Lady Daffodilia, Pero me pregunto si habré vuelto siendo más alto Justo entonces una mujer pasó por allí Era increíblemente hermosa y muy delicada en su forma de caminar ¡Oh! ¡Príncipe brillante! ¡Lady Daffodilia! Se abrazaron cálidamente. Y al oír los gritos, la reina y la condesa se apresuraron a salir. Estaban extasiadas al ver al príncipe brillante. ¡Oh! ¡Por fin, hijo mío! ¡Has vuelto! ¡Y cómo has crecido! Oh. ¿Dónde... ¿Dónde has estado todo este tiempo? Buscamos y buscamos, pero nunca pudimos encontrarte. El príncipe brillante les contó toda su aventura. Escucharon atentamente la forma en la que hablaba y en la que actuaba. ¡Qué cuento tan gracioso! Bueno, sea lo que sea, estamos felices de tenerte en casa. Pero, hijo mío, parece que te has vuelto mucho más agradable que antes. Más... Uh... ¿Alegre? Las arañas se tiran de las patas las unas a las otras. ¿Por qué te crees que son tan altas? ¡Ah! Él acaba de... hacernos una broma, ¿no? Difícil de creer, ¿no es así? <risa> ¿De quién es este jardín? Es increíblemente hermoso. Es mío. Yo planté todo. Después de que te fuiste estaba muy triste y traté de aprender y ser como tú. «Leo cosas nuevas todos los días, pero nada se queda en mi cabeza. Lo siento mucho». «No, lamento haberte dejado sola todos estos años. Tenía demasiada prisa por crecer, pero descubrí que crecer lleva su tiempo y se puede crecer de diferentes maneras». El príncipe brillante la miró y sonrió. «Eres muy inteligente y sorprendente a tu manera». Por muy brillante que yo sea... ...nunca podría cultivar un jardín tan magnífico como este, ...y nunca más dejaré a mi alegre y hermosa Lady D'Affodilia. Veréis, realmente no importa si uno es más alto o más listo... ...porque se pueden encontrar talentos de diferentes tipos en cada persona. Mientras Lady Dafodilia había aprendido a ser más amable y había encontrado su talento, el príncipe brillante había aprendido que los estudios no lo significan todo. Es evidente que se necesita un poco de diversión para crecer de la mejor manera posible.